Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Pero bueno, sí es cierto, el domingo pasado estuvimos hablando cómo desatar los ríos de Dios en tu vida, ¿sí? Y hablábamos de que si eras un riachuelito así nada más, que, que corre tantito un hilito de agua, o eres un río caudaloso, en el cual permites que la bendición de Dios pase por tu vida, porque al pasar la bendición por tu vida y al salir por tu boca la bendición, entonces recibes bendición. ¿Sí, ¿Sí se acuerdan? Bueno, y los que no vinieron, dentro de muy poco ya va a estar arriba la, la predicación también, entonces lo puedes bajar en iTunes, si te inscribes ahí, Identidad y Destino, está ese logo que ven ahí y Puedes bajar todas las conferencias completamente gratis. ¿okay? Entonces, si no lo escuchaste, si no estuviste o quieres volver a escucharlo, yo quisiera eh, eh, que lo escucharan para que tuvieran continuidad. El domingo pasado estábamos hablando de los ríos de Dios que corran. Pero hoy, bueno, ok, estábamos hablando de que no seas una presa. O sea, una represa. Donde detengas la bendición de Dios, sino que seas un torrente completamente libre para que la bendición de Dios fluya a través de ti. Y hoy, el día de hoy, una vez que ya te cayó el 20, que tienes que ser un río y que fluya eso, hoy vamos a hablar de cómo mantener la pasión. ¡Qué animado! Mantener la pasión. O sea, mira, si yo estuviera hablando con la pasión, ¡Oh, chiquita, qué hermosa, preciosa y pasión! O sea, ¿me entiendes? Es mi esposa. Si no, no conozcan, es mi esposa. ¿eh? Sí, sí, sí, sí, porque lo. Es mi esposa. A ver, cuando tú te apasionas por algo, ¿qué haces? Ah. Mmm. ah estuvo bien. Ajá. Así eres ¿O qué pasa cuando te apasionas? ¡Oh! No puedes Hombres Cuando vieron a sus mujeres cuando... No veías nada más No querías nada más ¡Wow! Mujeres cuando veían a sus hombres ¿Qué pasaba? No veían nada Hasta se tropezaban Andaban borrachas De pasión ¿Sabes que se puede estar borracho de pasión? En el Espíritu de Dios puedes estar borracho de pasión por mi Señor. Puedes estar borracho deleitándose en, en la presencia del Señor. Y hoy vamos a hablar de mantener la pasión espiritual. ¿Qué es pasión espiritual? ¿Qué es para ti la pasión espiritual? Para mí, pues podría ser, no, pues yo me levanto todas las mañanas y oro y, y, y leo mi Biblia y, y, y ya cumplí. Ya cumplí. Para mi pasión espiritual es, yo me levanto y lo, mi primer pensamiento es, oh gracias amado por este día, gracias. Y así medio dormido me siento en mi cama y le digo unas palabras de amor a mi Señor y le digo gracias amado, oh gracias porque este día puede estar contigo. Y no, ah, oh, tengo que leer mi Biblia, tengo que, oh, tengo que orar, tengo que orar. La diferencia entre una religiosidad y una pasión, religiosidad es, no, tengo que hacer y tengo que ah A más B más C más D y si me faltó el C ya, ya estoy mal y me siento mal. No, cuando tú te levantas en una pasión espiritual es, Señor, ¿qué quieres? Soy de mi vida, Señor, ¿qué, qué, qué demandas de mí? Mi Señor, aquí estoy amado de mi corazón, ¿Qué quieres? Y ya estoy llorando Pasión espiritual. ¿Para ti qué es pasión espiritual? Pero antes de ver qué es la pasión espiritual, déjame decirte qué amenaza la pasión espiritual en tu vida. ¿Quieres saber qué amenaza? Bueno, antes de entrar a esto, ¿has tenido una pasión espiritual? ¿Sí? ¿Y de repente no te has sentido así como que te ponchas? y dices qué me está pasando ni tienes ganas y blah, blah, blah. o sea si ¿sí me entiendes qué amenaza tu pasión espiritual número uno sabes qué es el agotamiento sabes qué? los domingos y, y perdóneme a veces mucha gente me invita a los domingos a comer y demás y todo y a veces les digo sabes qué Y no, no. y me, de veras que me gusta estar con ustedes no no no no no no me lo tomen a mal Pero después de la reunión Después de estar aquí Después de ministrar Después de hablar Hay un agotamiento ¿Por qué? Porque cuando Y mira Si tú no lo has experimentado Yo te invito a que lo experimentes Pero cuando Cuando tú oras Cuando tú ministras a Dios Cuando tú ministras hacia la gente Y, y no necesariamente tienes que ser La cabeza, el pastor O como quieras llamarlo El líder No O sea Cada uno de nosotros Hemos sido llamados Como hablábamos el domingo pasado A ser un río desbordante De la bendición de Dios Y cuando tú, ese río, ese torrente pasa por ti Esa bendición pasa por ti Hay un agotamiento O sea, te sientes realmente cansado De veras Y si no, véanme al término de la reunión O sea, ya después de recoger todo y llegué, O sea, estoy como alfombra O sea, tapete así, bien cansado Porque cuando tú experimentas la presencia de Dios Esa pasión, esa, ese poder, ese fluir del Espíritu en tu vida, te desgasta. ¿Por qué? Porque somos carne. Miren, hay un ejemplo bien, bien en Lucas 8.6, Jesús va caminando en medio de la multitud. Y va apretado, lo van apretando todo, y de repente viene una mujer... Y le toca el borde de su manto. ¿Recuerdan esa historia? Es hermosa historia. Un día vamos a hablar de esa historia. Pero es hermosa. Yo hoy, hoy quiero centrarme en, en que el, la mujer toca el borde del manto y Jesús está apretado de gente. Y de repente se voltea y le dice a, a, a, a, a, a, a sus discípulos. Les dice, de mí ha salido poder. O sea, no es energía. ¿eh? No, no, no lo confundamos. No es la energía. y Cosas bien esotéricas. No. De mí ha salido poder? ¿Cuál poder? El poder del Espíritu de Dios. Y cuando tú sientes que el Señor está pasando a través de ti y bendiciendo a la gente y ministrando, tú debes decir, Oh, salió poder de mí. Pero no es tu poder, sino es el poder de Dios. Entonces, cuando hay ese, ese, ese paso de, del poder y de la fuerza de Dios en tu vida, entonces en tu cuerpo hay un, un agotamiento. Este ejemplo. Jesús dice en Lucas 8.6 Alguien me ha tocado porque yo sé que ha salido poder de mí Escúchame, ¿qué quiere decir eso? Es bien importante esto Debes entender que no es tu poder No es tu unción Sino es el poder y la unción del Espíritu Santo Pasando a través de ti Y la unción tiene que ser cuidada La unción tiene que ser renovada Déjame te doy otro ejemplo para que me entiendas un poquito más. ¿Se acuerdan del profeta Elías? Y si no han leído de Elías, en Primera de Reyes pueden ahí leer la historia del profeta Elías. Déjame te cuento ahí en, en Primera de Reyes 19.4. La historia que viene ahí es Elías lleno del poder de Dios. Reta a 400 uh, sacerdotes de Baal y les dice a ver ustedes dicen que Baal es Dios bueno vamos a hacer dos, dos, dos altares y vamos a poner ahí la, la, la madera y el sacrificio y, y, y, el, y si el que sea Dios clamemos a, a yo a mi Dios y ustedes a su Dios y el que sea Dios que haga descender fuego del cielo si ¿Sí recuerdan esa historia Y es tan fuerte la presencia de Dios Que todavía Elías se ríe de ellos Porque ellos empiezan a cortar Y empiezan a clamar Y empiezan a llorar Y a hacer todo un dengue ahí Y total no pasa nada Con los profetas de Baal Pero Elías de repente agarra y se levanta Señor yo sé que tú eres el Dios va, va, va. Y de repente baja fuego del cielo Y consume no solamente el sacrificio No solamente la leña No solamente el agua Porque habían inclusive rociado agua Sino hasta las rocas No queda nada Después de esa gran victoria espiritual que tiene Elías... ¿Qué pasa con Elías? Viene un agotamiento en él... Y sale huyendo... Porque le dicen... Ahí viene la reina Jezabel y te quiere... Y después de enfrentarse a 400 hombres... Viene una reina y le hace pero huir... Entonces en él hay un agotamiento... ¿Y por qué estoy hablando del agotamiento? Porque mira muchas veces en tu vida... Puede ser porque a través de Dios está fluyendo en ti, pero puede ser que ni siquiera esté fluyendo la vida de Dios en ti. Puede ser que ni siquiera el Espíritu de Dios esté fluyendo en ti y estás tú luchando con las circunstancias, tú solo, tú sola, con tus propias fuerzas. Y entonces viene un agotamiento y el agotamiento te lleva a la depresión. Si tú sigues leyendo ahí en 1 Reyes capítulo 19, después de que pasa todo esto que estoy hablando, si tú sigues leyendo, sale corriendo Elías, sale huyendo Elías y llega a un lugar y entonces empieza a decir, oh Señor quítame la vida, léanlo ahí está. El gran profeta Elías, el que se enfrentó a 400 hombres de, de, de sacerdotes de Baal, inclusive los de, lo, les cortó la cabeza a los 400. O sea, imagínate, ese Elías, ese hombre de Dios poderoso, sale huyendo y después llega y dice, ¡oh, quítame la vida! Lo lleva a la depresión. ¿Y sabes por qué es tan importante que no entres en un agotamiento? Porque la gente agotada se convierte en una gente supercrítica. Crítica de sí misma y crítica de lo demás. Y si sigues leyendo ahí en primera de Reyes, dice, quítame la vida. Y él la agarra diciendo, no soy yo mejor que... O sea, imagínate, o sea, un gran profeta diciendo esto. ¿Por qué lo decía? Porque estaba agotado. Viene la depresión... Empiezas a ser súper crítico y también viene un terrible sentimiento de soledad. Le dijo Elías al Señor, soy yo el único que queda. Fíjate lo que está diciendo Elías, quítame la vida, no soy yo mejor, soy el único que queda. Y Dios le dice, N -n -n, no es cierto, quedan siete mil que no han doblado rodilla delante de Baal. Yo quiero que te fijes lo que el agotamiento puede traer en tu vida. Ahora, mi pregunta es, ¿te sientes agotado? ¿Las circunstancias de tu vida te han desgastado? ¿La relación con tu esposo, con tu esposa, en tu trabajo, etcétera, te han desgastado y te sientes agotado? ¡Cuidado! Porque te voy a decir una cosa, en esta condición de agotamiento abres una puerta tremenda a caer en sensualidad ¿Sí me escucharon? y no estoy hablando nada más sensualidad sexual sino a sensualidad que cualquier cosa puede venir y seducirte y te desvías por otro camino y también en sensualidad sexual Porque viene un agotamiento y, y, y no estás listo y estás como Elías diciendo oh, y, yo, y estás ahí en tu mesa y de repente alguien te cierra el ojito y, y alguien te dice, ay sí, sí, mira, mira, yo estoy contigo, mira, sí, sí, sí, y te caes. Por eso es bien importante no caer en un agotamiento. Ese es número uno. ¿Qué amenaza tu pasión espiritual el agotamiento. ¿Qué es lo que debes de hacer? Bueno, más adelante lo vamos a hacer. Número dos. ¿Qué es, qué es lo que mata tu pasión espiritual? Una sequedad en tu vida. Y eso va en, de la mano con lo que hablamos el domingo pasado. Esta condición es el resultado de no reponer por mucho tiempo el combustible espiritual que te hace funcionar. Estás tan ocupado. Estás tan lleno de cosas que no tienes tiempo para Dios. Y escúchame, una tras otra vez yo he escuchado, no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. Es que, ¿sabes qué? Déjate, voy a decir una cosa, tú te haces el tiempo. La gente que viene y me dice, no tengo tiempo, ¿sabes qué? Déjame decirte, pero no sabes administrar el tiempo. Es que tú no sabes la cantidad de cosas que tengo que hacer. Pues tú no sabes la cantidad de cosas que tengo que hacer yo. Y sin embargo, me hago el tiempo. Y me hago el tiempo para orar. Y me hago el tiempo para venir aquí. Y me hago el tiempo para ir y ir y vas y pues, Yo me hago el tiempo. Porque si yo no me hago el tiempo, nadie lo va a hacer. Y nunca vas a tener el tiempo. Y no lo estoy regañando. Perdónenme, la gente que viene nueva, pero a lo mejor te está hablando Dios también, ¿no? No tengo tiempo sequedad no repones la gasolina dame más gasolina así la han escuchado verdad es eso es el combustible que te llena y es el combustible que te permite moverte la presencia de Dios el espíritu de Dios y cuando tú no te metes con él no te rellenas no te recargas Sequedad, por eso el domingo pasado hablábamos de debe de ser un torrente continuo que fluye, que fluye, que fluye para no entrar en sequedad. La consecuencia de la sequedad es una vida espiritual desastrosa. ¿Y sabes que Puedes entrar en un fariseísmo. ¿Qué es eso? ¿De qué estás hablando? Puedes entrar en una religiosidad decir, no, es que yo, yo, yo, pero no te metes con el Señor, no te llenas de eso y hay una sequedad, una vida espiritual privada desastrosa. Te crees mejor, estás irritable, no te parece nada, eres un criticón, estás diciendo, estás impaciente con los demás. Mira, ya viste, no, mira esto, lo otro, eres criticón, eres irritable, eres impaciente, te fastidia a la gente, no te gusta estar con la gente y envidio los éxitos de los demás. ¿Te fijas qué es lo que trae la sequedad a tu vida? Yo no quiero eso para mí, yo quiero que el río de Dios fluya en mí, que el río de su Espíritu fluya en mí. ¿Sabes qué? Para hacer precisamente todo lo contrario de esto. No ser criticón, no ser irritable, no ser impaciente, que no me fastidie la gente y no envidiar a la gente. Sequedad, estamos hablando de sequedad. Salmos, Salmos 63.1, anótalo ahí. Debe de ser tu pasión. Dice Dios. Dios mío eres tú. De madrugada yo te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay agua. Si tú estás seco. Si tú estás árido. Clama a Dios. Búscalo. Como dice este salmo. Mi alma tiene sed de ti. Entonces llevamos qué agotamiento. Sequedad. Y número tres. Desilusión ¿Sabes que la desilusión Mata la pasión espiritual En ti? Escúchame Cuando tú tienes un gran sueño Y por diferentes circunstancias Este no se realiza Tienes una desilusión ¿Cuántos Se han desilusionado? Yo soy el primero Todos aquí hemos recibido En algún momento de nuestra vida Una desilusión ¿Y cómo te sientes? Mal, ¿no? ¿Te prometieron algo o esperabas algo? ¿O confiabas? Y de repente tu confianza ha sido rota Y te desilusionas Por ejemplo Tú vas a decir, oye, tú que eres pastor, o sea, tienes desilusión. Sí, también tengo desilusiones. Cuando la gente no entiende la visión del pastor y no la respalda, hay una desilusión. De ahí la importancia de compartir la visión. Cuando inviertes energía en gente y recursos en una persona y esta te falla en un momento clave, hay una desilusión. ¿Cuántos han, han invertido con alguien y han invertido y de repente... Cada área de nuestras vidas que no está bajo la influencia de la esperanza, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? A una expectativa gozosa de las cosas buenas que vienen está bajo la influencia de una mentira. Y la puerta para la mentira se abre después de haber sufrido una desilusión. ¿Y sabes quién decide abrir o cerrar la puerta de la mentira? ¿Sabes quién? Y si tú tienes una desilusión y abres la puerta a la mentira, empiezas, te empiezas a ir para abajo. Pero si tú cierras y guardas tu corazón, la palabra dice sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón. Y la desilusión ataca al punto medular del corazón. Entonces no abras la puerta a la desilusión porque se abre una puerta para la mentira en tu vida. Mira, Proverbios 13.12 dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Ay, ¡Qué fuerte está eso, ¿no? La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. Y la palabra tormento en Proverbios, aquí en Proverbios 13.12, la palabra tormento es... Shalá en hebreo. Shalá. C-H-A-L-A-H. -A -A Shalá. ¿Y sabes qué quiere decir esa palabra tormento que tradujeron como tormento? Quiere decir debilitarse, enfermarse, entristecerse. Entonces muchas veces... Debido a la desilusión, tú te sientes cansado o cansada, tienes síntomas de enfermedad, te sientes lastimado. Pero cuando tú tienes una esperanza, por eso la palabra dice que no confiemos en los hombres. Escúcheme bien, yo no confío en mi esposa, yo confío en mi Señor. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Y no es por decir que no confío en ella, pero yo confío en mi Señor. Y al confiar en mi Señor, mi Señor ve por ella. Y si ella confía en mi Señor, viceversa. ¿Ven que es un sistema distinto al del mundo? No, es que yo confío en ti. Y cuando confías en la gente, ¿qué pasa? Te desilusiona. Viene la mentira. Y entonces te sientes cansado. Como dice aquella canción, cansado, ojeroso y sin ilusiones. ¿no? Y es cierto. ¿Quién la cantaba esa canción? José José, Pepito, Pepito. Pariente nuestro, por cierto. Pepito, Pepito decía, primera de Pepito, ojeroso, cansado y sin ilusiones, es la desilusión. Pero si tu confianza está en Dios, si tu esperanza está en Dios, escúchame, esa esperanza en Dios es como un sistema inmune a tu cuerpo te defiende porque sabes qué, Él es fiel Él es fiel Él es fiel entiéndelo por eso debemos de centrar nuestros ojos en Él y tener puesta nuestra mirada en Él Pero tú sufres una desilusión y pasas a estar en una etapa de vulnerabilidad. Es como si tu sistema inmune de tu alma estuviera debilitado y te enfermas fácilmente. Y entonces abres la puerta a seis puntos que te voy a decir ahorita que destruyen la pasión espiritual. Escúchame bien y no me digan que no, no me digan no yo soy santo y nunca he caído en eso. Perdóname pero mira todos hemos caído en estos seis puntos de una forma o de otra. ¿Escuchaste lo que dije? hemos, no han. Número uno, el espíritu de competencia. Empezamos a entrar en un espíritu de competencia. Y nos queremos poner primero que los demás. ¿No te ha pasado? Número dos, espíritu de crítica. Empiezas a encontrar fallas en los demás. Ah, mira, mira, mira, mira. Trae pelusas, trae. Ah, ah, mira, ah, ah. Espíritu de crítica Empiezas a encontrar fallas en los demás Y empiezas a abrir tu boquita Y en vez de hablar bendición Estás escupiendo maldición Crítica Espíritu de competencia Número dos Espíritu de crítica Espíritu de vanidad Oh yo quiero impresionar a los demás Que me vean Miren yo soy Juan Camané Y que todos me reconozcan Espíritu de vanidad Empieza a entrar en ti Número cuatro Espíritu de enemistad Empiezas a guardar rencor contra los demás. Cinco, espíritu de ambición. Empiezas a desear más que, el, que, que lo que los otros tienen. Yo quiero más que. ¿Por qué él tiene un coche mejor que yo? ¿Por qué? Dios y hasta clamas Dios. Espíritu de ambición. Número seis, espíritu de orgullo. Yo me creo mejor que los demás. Yo soy más santo que todos ustedes. Es que tú no sabes. Es que lo que no sabes es que tienes un espíritu de orgullo ahí. Mira, sigue el ejemplo de Jesús, Jesús siendo el hijo de Dios, estando en la gloria, con todo el poder y toda su majestad que hizo. Se hizo humilde. Oh, no, no, no, pero yo me creo mejor que los demás. Es que tú no sabes. Es que tú, cuando, ya cuando alguien dice Es que tú no sabes tú. Competencia Crítica, vanidad Enemistad, ambición y orgullo Son seis espíritus Que tú le abres la puerta Que destruyen tu pasión espiritual ¿Por qué? Porque empiezas a centrarte en ti mismo A través de la desilusión que tuviste Y abriste la puerta Y diste paso a todo esto ¿Y sabes a qué te lleva todo esto? A la falta de pasión te lleva a una insensibilidad espiritual, a estar cansado de la gente, a estar cansado de tu fe y estar cansado inclusive hasta de Dios. Qué fuerte, ¿no? Dices, sí, no debería haber venido hoy. Pero sabes que si hablamos el domingo pasado de dejar correr el río de Dios, de dejar correr el torrente, debes de estar alertado de que hay situaciones que pueden poner un dique en ese río y frenar la bendición de Dios. Y Dios no nos ha llamado a hacer eso. Y tú me puedes decir, oh, es que tú no conoces mi vida, tú no sabes lo que he sufrido. Mira, el... el en la semana estuvimos hablando con una pareja Y decían un montón de cosas Y sabes qué? qué acabamos diciendo mi esposa y yo Sabes qué nosotros creemos En el Dios de los imposibles En el que hace lo imposible Posible Yo no sé en qué Dios creas tú Pero yo Creo en ese Dios Entonces no me vengas a decir Es que tú no conoces mi vida Ok Podemos orar y podemos... o sea, ¿Me entienden? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pero la actitud de tu corazón es, es... que no se puede. Estás en una frialdad espiritual. No tienes pasión por tu Señor. Te lleva a una insensibilidad espiritual. Cuando tú te encuentras sumergido en una pasión por tu Señor. De tal forma que tú lo ves y dices... Oh, yo te admiro, te deseo porque eres, oh, eres fiel. Nadie es como tú, Señor. ¡Wow! Me tienes extasiado. O sea, tú tú eres así. Y si no eres así, te invito a que seas así, porque ese es nuestro Dios, grande, poderoso, maravilloso. Y si no entras en una insensibilidad espiritual. ¿Sabes qué restaura esa esa pasión espiritual en tu vida? ¿Sabes qué es? Si tú no tienes pasión en tu vida, ¿sabes qué restaura esa pasión en tu vida? entrar en el ritmo de Dios entrar en el ritmo de Dios y ¡tum, tum, tum, tum! Dios tiene un ritmo y no es cha cha cha si tú lees en Génesis 1.18 dice y dijo Dios y vio Dios en toda la creación hay un ritmo y después de seis días de creación tuvo uno de reposo ahora Dios necesitaba descansar ¿Necesita nuestro Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente descansar? Entonces, ¿por qué lo hizo? Para marcarnos un, un ritmo en nuestras vidas. Y ese ritmo debe de definir tu vida. ¿Cuál es ese ritmo? Debes de encontrar el tiempo. Y hacerte el tiempo de meterte en su presencia. De estar en su presencia. Es que... Y te entra la esquizofrenia. Es que, es que, es que, es que tú no sabes. Es que tú, es que no, es que mi agenda, es que... Uh, es que uh. Entre la esquizofrenia. Dios marcó ritmos desde el inicio de Génesis. El corazón inclusive experimenta una relajación por cada contracción. Bueno, no sé, doctores aquí, pero creo que sí, ¿no? O si son dos o una, pero bueno, siempre es un ritmo. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Ese es mi corazón. ¿no? <ríe> Un ritmo. Debes de encontrar el ritmo de Dios en tu vida. ¿Qué estás hablando? ¿Qué locura es eso? Debes de encontrar el ritmo de Dios en tu vida. Muchas veces hemos metido tantas cosas en nuestra vida que perdemos el ritmo. Número dos. ¿Qué restablece esa pasión en ti? Recordar. ¿Sabes que recordar es un mandamiento de Dios? En la palabra de Dios hay 613 mandamientos. ¿Ah, no habían 10? No, hay 613. Y uno de esos mandamientos, ¿sabes qué es? Recordar. Sí, yo me acuerdo cuando mi suegra... No, espérame, no es no, no, ese tipo de recuerdos. No sé por qué siempre me sale la suegra. Y llamo a mi suegra, ¿eh? De veras, ahí está mi esposa para que lo diga. Si yo recuerdo lo que me hicieron... No, espérame, ya te estás yendo por el otro lado... Estás entrando en la desilusión... En la sequedad, ¿me entiendes? En el agotamiento, no... Recordar que Salmo 103.1... Escucha lo que dice Salmo 103.1... Apúntalo ahí... Bendice alma mía al Señor... Y bendiga todo mi ser, su santo nombre... Bendice alma mía al Señor... Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que te rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. Y las mujeres dicen, amén. Como el águila. <risa> Yo también quiero rejuvenecerme. ¿eh? Yo tengo 15 años, aunque me veo así. pero bueno. <risas> Recordar. Cuando tú recuerdas lo maravilloso que es nuestro Dios, dice, te rejuveneces. Y no nada más es tu cara y se te estira y las arrugas se te van. No, no, no. Tu alma, tu espíritu, todo tu ser se rejuvenece. Recordar. Número tres, algo que va a hacer que tu vida espiritual llegue a un nivel de pasión mayor, o si no la tenías a que entre a un nivel de pasión, va a ser renunciar a mi trabajo. No, no a tu trabajo. ¿eh? ¿A mi esposo? No. ¿A mis hijos? No, a renunciar a un día más de trabajo en el que puedo lograr más, a un día de diversión, al deseo de tus ojos, al deseo de la carne y a la vanagloria de la vida. Escúchame bien si tú no puedes renunciar a un día venir a la, a la congregación escuchar de la palabra, gozar y tienes veinte mil cosas que hacer primera de Corintios 9.25 Pablo está hablando del deportista y dice todo aquel que lucha fíjate bien de todo se abstiene Ellos, o sea, los deportistas, a la verdad para recibir una corona corruptible o una medalla corruptible, pero nosotros una incorruptible. Renunciar, escúchame, nadie se va a hacer el tiempo por ti, escúchame, eso es bien claro tú tienes que hacerte el tiempo para las cosas de Dios y el diablo va a estar empeñado en que no te puedas hacer el tiempo porque no le conviene que te metas en su presencia no le conviene que te conectes a la fuente de agua viva y que fluyan los ríos de su espíritu a través de tu vida no le conviene porque número uno tu vida va a cambiar y número dos va a cambiar tu entorno Y no le conviene. Tienes que hacerte el tiempo, tienes que renunciar. Escúcheme, no estoy diciendo que renuncie a sus trabajos, ¿eh? por favor. No va a decir el pastor dijo que renunció. No, no, no, no, pero... Tú sabes qué tienes que hacer en tu vida. Tú sabes qué tienes que ajustar en tu vida. Ritmo, recordar, renunciar. Y sabes qué, número cuatro, refrescar. Mira, de veras, yo, Usted está bien rico bajo los ventiladores Yo quisiera ahorita sí, mira, Una cascada aquí Me estoy cocinando Éxodo 31.17 El Señor está hablándole al pueblo de Israel Y les dice Señal es para siempre entre mí Y los hijos de Israel Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra Y en el séptimo día cesó Y reposó en la versión King James, en inglés, de esta parte de la Biblia, dice, and was refreshed. A ver, espérame, yo solo sé náhuatl, ¿qué quiere decir eso? <risa> dice, y fue refrescado. Sí, ¿no? Pues sería más o menos la traducción, ¿no? Fue refrescado. Dice, en el séptimo día, fíjate, el Señor... Cesó y fue refrescado. Él mismo se refrescó a sí mismo. Ahora, reposó. En el hebreo, la palabra es naphash. N-A-P-H-A-S-H. Y significa... Un gran suspiro así de, de descanso. Significa estar pasivo. Significa tomar aliento. Y significa ser refrescado por un viento. ¿Quieres ser refrescado por el viento del Espíritu? Cierra tus ojos Si tú quieres hoy ser refrescado Por el viento del Espíritu Cierra los ojos Y recibe el soplo del Espíritu Santo Hoy en tu vida Sopla Espíritu Santo Sobre esta gente Señor Hoy en el nombre de Jesús Espíritu Santo, sopla hoy sobre cada uno de nuestros, Señor, de nuestras vidas, Señor, y haznos reposar, haznos ser refrescados, zambullidos, con un viento recio, Señor, refrescanos, Señor, hermoso y precioso, Espíritu Santo. Hoy empieza a tocar las vidas de cada persona y refrescalas, Espíritu Santo recibe hoy en tu vida un refresco de parte del Espíritu Santo recibe hoy en tu vida recibelo aspíralo como dice aquí oh Dios yo descanso en ti, escúchame Pedro Pedro llegó a un punto de agotamiento espiritual y emocional. Por la intensidad de esos tres años que vivió con Jesús. Pero aparte con la intensidad del arresto de Jesús. Y tan así estuvo agotado espiritualmente y emocionalmente. Que inclusive negó a Jesús. Pero tú ves cuando Jesús resucita. Y se les presenta. Ante sus discípulos. Jesús ministra sus necesidades físicas. ¿Qué es lo que le hace? Había preparado un desayuno a la orilla. Y les dice vengan. Y les preparó un desayuno. Él vio y él ministró sus necesidades físicas. Jesús ministró a sus discípulos. Sus necesidades emocionales. ¿Saben cómo les, les dijo? Con un tono de aceptación. Lo llamó hijito. ¿No te gusta eso? Es que si tú oyes al Señor decirte hijita, hijito. Oh, ¡Wow! Jesús ministró sus necesidades espirituales. Le restauró el ministerio a Pedro. ¿Qué hay que no pueda hacer nuestro Señor para tu vida? ¿Qué es la pasión espiritual? ¿Qué es la pasión espiritual? ¿Qué es la pasión espiritual? Te voy a decir es un deseo ardiente Es el fuego de Dios y estábamos clamando fuego de Dios ¿No? ¿No estábamos cantando fuego o algo así? Baja el fuego, viene el fuego, ¿cómo va? ¿No? Manda el fuego Perdón Es el fuego de Dios en nuestro corazón. Que nos hace ignorar la fatiga y el dolor. Es que estoy bien cansado. Discúlpame hoy no voy a poder ir. Porque estoy bien cansado. ¡Oh! ¿Sabes qué? El deseo por mi Señor es tan fuerte. Que no importa que los pies los traiga como piedras. Pero yo voy a encontrarme con mi Señor. Porque hay un deseo anhelante en mí. ¡Oh! Lo deseo de tal forma que no importa que esté bien cansado. ¿crees que hoy yo vine bien descansado? no, estaba bien cansado y tuvimos que armar todo esto y después lo tengo que desarmar, así que no importa si estoy cansado o no, lo tengo que hacer si puedo hacer eso en cosas físicas ¿por qué no hacerlo hacia el Señor? oh, es que estoy bien cansado, es que tú no sabes no, pues no sé no sé qué de ti Porque no hay ese anhelo No hay ese deseo ardiente del, Por el fuego de Dios en tu corazón Que te hace ignorar la fatiga y el dolor También la pasión espiritual es un anhelo Más fuerte que el deseo del placer Es un intenso amor y ardor De, de, de mi espíritu Por el espíritu de Dios Que me hace quitar todo deseo Que no le agrada a Dios Es deseo, es anhelo ¿Sabes qué es la pasión espiritual? ¿Sabes qué es? Es un impulso Que nos pone y mantiene en movimiento a través de la aplicación de su Espíritu en nosotros. Entre más te metes con Él, entre más te apasionas con Él, entre más ese es un impulso que te sigue. Es como si el Señor te siguiera dando de patadas. Síguele avanzando, síguele, síguele, síguele. Vamos, y órale, ahí voy, ahí voy. Pero si tú no te quieres mover por más que te dé de patadas el Señor, no te mueves. La pasión espiritual es un impulso. Que te mantiene en movimiento Que no te deja dejar las cosas No, yo tengo que ir, yo tengo que cumplir Yo tengo que hacer, ¿qué más puedo hacer? Es un impulso, es un impulso Te sigue, te sigue La pasión espiritual también es el coraje Para aventurarse en cosas nuevas No, no, no Es que yo estoy acostumbrado y es que así tienen que ser las cosas Oh no, este pastor grita mucho Pues me vale porque yo estoy apasionado Por mi Señor Y si tengo que hacer ¡Ah! No lo estoy haciendo por ti Lo estoy haciendo por mi Señor. Imagínate que de repente, ¡boom! se apareciera aquí Jesús. ¿Qué harías? ¡Mmm! Mm. No me gusta cómo vienes vestido. Estás a la antigua. No vienes de Hugo Boss. O de Sara. ¿Qué harías si se te aparece el Señor aquí? ¡Ah! ¡Uh! Ni... Yo creo que ni podría decir nada. Pues así debes de vivir tu vida. Con un impulso que te pone y te mantiene en movimiento. También la pasión espiritual es el coraje para aventurarse, perseverar y mantenerse frente al peligro o dificultad. Firme y resueltamente, porque ¿sabes qué? Yo voy avanzando en mi Señor y vienen las situaciones de la vida, vienen los problemas, porque todos tenemos problemas, ¿eh? O ¿Hay alguien que no tenga problemas aquí? Digo, para que me aconseje, por favor. Todos tenemos problemas, pero la pasión espiritual es el coraje que te mantiene firme en la roca que es Cristo Jesús esa pasión, estoy firme en mi Señor y no importa que vengan los vientos como dice la parábola y vinieron los vientos y las aguas y la casa se mantuvo firme porque estaba parado en la roca que es Cristo Jesús esa es la pasión espiritual es el coraje ¿por qué crees que nos estamos lanzando por un lugar? porque es el coraje y la pasión por las almas, es el coraje y la pasión el Señor nos está impulsando a ir a más Y no me está impulsando ninguna gente El Señor me está impulsando a hacerlo Y el que quiera ir que vaya el que no, que no vaya La pasión es celo Un celo ardiente por Dios ¿Sabes lo que son los celos? ¿Has experimentado celos? Sí, no todos, no, todos hemos experimentado celos No se hagan Todos hemos experimentado. Pero el celo por Dios es un celo ardiente. De que sabes que Señor yo te quiero todo para mí. Yo te quiero todo. Pero Él Él sabes también que te dice. Yo te quiero todo para mí. Es una disposición. El celo es un deseo ardiente por Dios. Es una disposición apasionada por su presencia. Oh, como yo quiero estar celoso de mi Dios. Porque yo quiero más a su presencia. Yo quiero meterme. oh, Yo lo anhelo. Yo quiero tanto de Él. Santiago 4.5 dice, os suponéis que en vano, dice la Escritura, el Espíritu que Él hizo morar en nosotros, o sea, el Espíritu Santo que está en ti, nos anhela celosamente. Wow, ¿tenemos un Dios celoso? Sí, tenemos un Dios bien celoso, pero bien, bien intencionado. El Espíritu de Dios que vive y mora en ti, te anhela celosa ¿Puedes, puedes darle lugar a tu mentecita, y perdón, no lo estoy ofendiendo, pero voy a hablar de mí. Puedo lu dar lugar en mi mentecita tan pequeña, tan limitada, en esta orilla de la galaxia Vía Láctea, en este sistema solar, en este planeta del sistema solar, ahí donde yo soy finito, puedo dar cabida a aquel mismo Espíritu de Dios me anhela celosamente ¡Oh! si eso no te apasiona perdóname pero estás en todo lo demás que te he dicho ¡Oh! que el Dios que creó las galaxias y la galaxia de Andrómeda que me gusta tanto y, y oh, las nubes de Magallanes Estoy hablando de astronomía, eh, o sea, de, de todo lo que está allá afuera. A mí me encanta la astronomía, no astrología, astronomía y ver las maravillas que mi Dios ha creado. Y si pudo crear un universo todo para que nosotros podamos vivir en ese tercer planeta del Sistema Solar y vivir en un país hermoso como es México y en una ciudad padrísima como es Guadalajara, ¿Sí o no? Y que aparte de todo eso, su espíritu me anhele. Oh. Digo, chicas, ustedes son más fáciles de caer en el asia. Oh, hombres, apasionense por Dios. Celo. La pasión espiritual es celo. La pasión espiritual también es entusiasmo e inspiración por Dios. Es una emoción apasionada que te llena de fuertes sentimientos por Dios. Escúchame, es una emoción apasionada. No es una emoción. Hmm. Uh -huh. Gloria a Dios. Uh -huh. Yo estoy de acuerdo con eso. Ajá. Okay, hmm. huh. es una emoción apasionada. Oh. es una emoción apasionada. Yo no encuentro otra forma de expresar. Si, si, si, si México mete un gol, ¿qué hacemos? Brincamos de la. Es más, España metió el gol. ¿Cómo estábamos aquí? ¡Ah! A los que le iban a España, porque los que le iban al otro, pues, sorry, ¿no? Pero si, si eso pasa en cuestiones o sea, naturales, en un partido natural. ¡oh! ¿qué, qué? No, es que en la iglesia no se debe hacer eso. Mira, ¿sabes qué? Vete con tu religiosidad a otro lado. Porque mi pasión es emocionante, es intensa. Llena de fuertes sentimientos por Dios. Y por último, la pasión espiritual es fervor de espíritu o es una intensidad de expresión es un profundo interés y emoción por el reino de Dios intensidad de expresión no es que Dios me hizo así ¡Mmm! ¡Mmm! Dios te hizo para expresarte y decir oh, y si la gente dice y despep despepita pues, que despepite Escúchame, hay un ejemplo bien claro en la palabra. David estaba trayendo, y creo que lo, lo, lo mencioné el domingo pasado. David estaba trayendo el arca de Dios que representaba la presencia de Dios. Y le estaba trayendo a Jerusalén. Y él venía, él, el rey venía avanzando delante de la presencia de Dios y cantando feliz con una expresión corporal, con una expresión de cara, con una expresión de boca, con una expresión de cántico, con una expresión, yo creo que todo lo que podía hacer David. ¿Y sabes qué hizo su esposa? Lo vio y lo despreció. ¿Sabes por qué? Porque su esposa estaba en toda esta parte de acá, desilusionada, agotada, Y de por allá todo lo que nombramos. Y sabes que lo despreció. Y cuando llega David, todo feliz y sudado de haber estado danzando delante de Dios. Le dice, ¿cómo te pusiste a danzar enfrente del pueblo? Tú mostrándote a las doncellas de Israel así. Y David, yo creo que haber tenido una cara de... ¿Qué te pasa? Lo que hice, lo hice delante de mi Dios. Y si tengo que desnudarme delante de Dios, lo voy a hacer. Porque lo estoy haciendo ante mi Dios. ¿Y sabes qué? ¿Sabes cuál fue el castigo de mi No tuvo hijos. Por abrir su boca. Es fervor de espíritu. Es una intensidad de expresión. Es un profundo interés y emoción. Por el reino de Dios. ¿Qué es? La pasión espiritual para ti. ¿Qué es? Hoy yo te reto a que entres tu vida en una nueva dimensión No importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya pasado en tu vida Yo te reto a que hoy entre tu vida en una nueva dimensión de pasión Así como el domingo pasado estábamos hablando que tu vida sea un torrente que fluya Y hubo personas que me dijeron yo quiero ser un torrente Yo quiero ser uno como el río Colorado que baja Y se lleva todo a su paso Yo quiero ser como el cintas así ancho, ancho, que corras. Montaña. ¿Qué quieres ser? ¿O quieres ser aquí el arroyo de Santanita? Que... ¿Qué es para ti la pasión espiritual? Escúchame, Dios hoy nos está llamando a la iglesia, nos está retando a esta iglesia a ser distintos, a ser apasionados por Él. A las viejas formas de dejarlas a un lado y hacer personas oh, apasionadas por él puedo transmitirte un poquito de la pasión puedo inyectarte tantito de la pasión mira quisiera tener una, una, así, una jeringota así agarrar y toma y toma no y, y, y que en el momento que pune entre la aguja tú así como las caricaturas ¡tum, turu turu turu turu turu turu turu! wow dios Recíbelo en el nombre de Jesús. Tú lo quieres, Dios te lo va a dar. El Señor te lo va a dar porque tú anhelas a Dios. Y esa es la gran diferencia. Cierra tus ojos. Ponte de pie, por favor. ¿Qué es la pasión espiritual? Una pasividad es deseo, es anhelo, es impulso, es coraje, es celo, es entusiasmo, es fervor. Espíritu Santo, yo te pido hoy Señor que descienda el fuego sobre nosotros. Empieza en tu lugar a clamar, Señor, yo quiero que descienda el fuego en mi vida. Fuego que consuma todo lo que no te agrada, Señor. Fuego, Señor, que, que, que rompa todo cerrojo, que rompa toda atadura, que to, rompa toda presa que detenga el fluir de tu Espíritu en mi vida, Señor. Espíritu Santo, yo quiero ser hoy un agente apasionado. Yo quiero ser un agente con pasión, Señor. Con pasión por ti, Señor. Porque yo sé que entre más me meta contigo, Señor. Entre más me apasione, entre más abrace y desce tus pies, Señor. Entre más mi corazón te anhela, mi vida va a cambiar, Señor. Mis circunstancias van a cambiar a través de la pasión que hay en mí por ti, Señor. Porque yo sé ahora, Señor, que tu pasión por mí es con un celo. con un celo santo y que me anhelas Señor ta, tal vez tú vienes hoy tal vez tu vida en tu vida hay, hay desilusión tal vez en tu vida hay sequedad tal vez en tu vida hay agotamiento el Señor te está diciendo hoy toma de mí toma del río de agua viva toma de la fuente de agua viva Toma hoy De mí Porque yo soy tu renuevo Yo soy el que te refresco Yo soy el que te doy esa paz Yo soy el que te doy Mi amor Yo soy el que te doy mi amor Señor Aquí estamos Señor Mira Padre yo soy el primero Señor En ponerme en la línea Señor Yo quiero ser el primero Señor Cambiado por el fuego y el poder de tu Espíritu Señor Yo quiero que Señor renueves Esa pasión en mí, Señor Padre eterno que, que la aumentes y la lleves a un nivel Más alto Oh Padre Alma mía No olvides ninguno de sus beneficios Alma mía Alaba al Señor Señor en el nombre de Jesús Aquí estamos Señor Ve los corazones Espíritu Santo Paseate Señor hoy en el nombre de Jesús Paseate Ve los corazones Señor. Discierne las intenciones de los corazones Padre en el nombre de Jesús Señor Señor queremos ser una congregación Apasionada Apasionada por ti, Señor, que la gente pueda vernos y decir, wow, tu rostro se ve rejuvenecido. ¿Qué te hiciste? ¿Te operaste? ¿Te retiraste? ¿Qué vitaminas tomaste? ¿Tomaste colágeno? No es la pasión que tengo por mi, Señor. Es la pasión que tengo por su Espíritu. Es la pasión que tengo por su presencia. La que renueva mi ser. Oh Jesús queremos decirte hoy que te anhelamos. Te amamos. Y queremos más de ti Señor. Señor mi Dios. Señor mi Dios. estamos Señor tócanos Espíritu Santo hoy Señor y desciende con poder sobre nuestras vidas manda el fuego Señor sobre nuestras vidas, haz descender el fuego Señor sobre cada uno de nosotros hoy Señor en el nombre de Jesús Espíritu Santo oh derrámate hoy Señor sobre nosotros fuego en mi corazón Señor fuego Señor pasión apasionados por enamorados de ti, Señor Oh, amado, amado, amado Dile, amado, amado No te dé de pena decirle Amado, precioso Amado de mi corazón Amado, amado, amado Como te anhela mi corazón Mi alma te desea Mi carne te desea, Señor Mi espíritu te desea, Señor Oh, oh lléname, lléname, lléname, Señor Espíritu Santo, Señor tocame, Señor Amado Deleítate Espíritu de Dios Nos deleitamos En ti Espíritu amado Espíritu Santo precioso Gracias Empieza a darle Gracias en tu vida Empieza a confesar Fuego en tu vida Empieza a decir fuego Fuego en mi vida Fuego en mi corazón Lo siento en mi alma, lo siento en mi ser Fuego de Dios, fuego de Dios, consume Dile te anhelamos, te anhelamos, fuego Gracias por haber escuchado este mensaje de ID, Identidad y Destino